Un año de gestión difícil, con mucha falta de maquinaria que nos a veces se nos complicaba mucho prestar los servicios y entonces una pala y una motoniveladora para el arreglo de caminos, la motoniveladora va a estar destinada a San Blas, una nueva desmalezadora que nos va a ayudar sobre todo a las áreas que siempre se reclaman, que es los bordes de ruta y que son más difíciles por ahí de cortar de todo el partido también. Eh, un nuevo camión cisterna, regador, con un tanque de 10.000 litros, lo que va a implementar no solo poder asistir y regar más, sino también eh, asistir en los casos de agua, eso es un tanque plástico que no se oxida como los demás, y eso también nos va a beneficiar esa parte, y una casilla, una de dos que vamos a incorporar nuevas, que es para el personal que trabaja en los caminos, que por ahí cuando vemos las máquinas hay, hay personas que están duermen ahí, viven ahí, y realmente las condiciones de las casillas actuales que tienen son eh, muy malas, así que es, es una buena incorporación para dar un mejor lugar a, a esos trabajadores viales que tanto esfuerzo hacen.